Ahí estamos escuchando a Howell con Cultura Profética. Esto se llama Solo por ti. Y bueno, la nota más esperada de la mañana. Ahí estamos con el comisario de la Policía Vial de Lobos, Néstor Rivero. Comisario, muchas gracias por atendernos. ¿eh? No, por favor, agradecido que podemos llevar información a la gente que por ahí tiene la inquietud de saber qué ha sucedido. Exactamente, comisario.、Eh... Tuvimos ya algunas este, informaciones sobre el tema de lo que pasó esta mañana. ¿Usted qué nos puede contar? Bueno, le puedo contar que alrededor de las 6 de la mañana, en la ruta 205, a la altura del kilómetro 106, 106-200 exactamente,、uh -huh. para la gente que transita la ruta es a la altura de la balanza, es、Ajá. la balanza del, del, del peaje que existe、sí. ahí a la derecha. Exacto.、Sí. Este, bueno, lo, venían dos camiones, uno salía desde la balanza. Un camión Doyle 900 con acoplado, cargado con cemento,、Ajá. cuyo conductor es el señor Gutiérrez Carlos Alberto, de 45 años de edad,、eh, domiciliado en Barrio La Esperanza, casa 141 de Saladillo.、Ajá. Ese hombre salía desde la balanza, se imagina que con semejante carga salía despacio.、Claro. Este, y es alcanzado que en el, mismo, en el mismo sentido, pero desde Roque Pérez venía. Un camión Mercedes-Benz con semiacoplado, cargado con, con pata, caja de pollo congelada. Sí. De mismo sentido i v á n Ajá. ¿Y qué ocurre? Ah, tengo los datos del, del muchacho que lamentablemente falleció. Sí. Es、eh, madera Fernando Adrián, de 34 años, con domicilio en Francisco Solano. Ajá. Este, los dos, digamos, venían en sentido desde Roque Pérez hacia Lobos. Y el, el segundo camión impacta desde atrás al, al, al camión Doge.、Eh, acto seguido se, se incendia, se prende fuego la camina del tractor. Nosotros、uh -huh. llamamos al, al camión que tira e l semi. Y ahí, en forma casi instantánea, fallece este muchacho madera. Claro. Comisario,、eh, sí. la pregunta que, que se hacía、eh, también nuestra audiencia. Es como porque hubo testigos también de, de acá de la zona que lo vieron、Ajá. y sorprendió la velocidad con que se prendió fuego el camión de Criabe. ¿Ustedes pueden aventurar alguna hipótesis sobre esto? No, no, no. Lo, lo, que, lo que se puede observar, que yo no soy perito, ¿no es cierto? habría、sí, que recabarlo sí,、claro. en la policía científica. Seguro. Es que ese, el impacto fue muy fuerte.、Ajá. Fue muy fuerte. No llegaron a, a, a utilizar el matafuego,、claro. porque lo primero que atina el chofer del primer camión, digamos, del d 2G,、sí. es querer socorrer al, al、sí. muchacho que estaba en la cabina.、Uh -huh. Y bueno, un tercer vehículo que venía atrás, que no tengo los datos, quiso hacer accionar un matafuego y no, no llegaron con el tiempo como para evitar el incendio. Claro. Sí,、claro. sí, llama la atención en la forma inmediata. Claro, porque veo que、eh, para prender este, el gasoil uno tarda un poco, ¿no? Sí, no sí, es tan seguro, rápido. No es una combustión como, es... como el, la nafta. Exactamente. Sí, sí, Por eso sorprendió. Lo que yo no puedo decirle e l motivo. Claro, como, seguro. Como, la verdad que n o Fue el impacto, trataba de socorrer a, al, al muchacho que quedó atrapado y casi de inmediato el incendio que lamentablemente. Terminó con la vida, ¿no? Comisario, para chequear, es、eh, Fernando Adrián Madera, me dijo, de 34 años de San Francisco Solano. Sí, San Francisco Solano. Tengo DNI, si le interesa. No, con eso estamos, con eso bueno, estamos muy bien. Y el otro señor,、sí. Carlos Alberto Gutiérrez, de Saladillo. De Saladillo. Claro,、sí. que resultó ileso. Resultó ileso. Porque、sí. iba en la cabina del camión impactado. Claro, con la crisis lógica del、claro. momento del choque, ¿no? Pero、eh, no, no tenía ningún golpe. Que impidiera el, el, el traslado de él. Seguro. Comisario, muchísimas gracias por el contacto. ¿eh? No, por favor, al contrario, y saludo a la audiencia. Muchas gracias, hasta, Chao, luego. hasta, luego, hasta luego. La palabra entonces del comisario Néstor Rivero, a cargo de Policía Vial Lobos, allí confirmándonos que es、eh, lamentablemente este hecho impresionante que sucedió allí, en el kilómetro 133-106-200, allí a la altura de la Balanza de Lobos. Dejó como saldo la muerte de Fernando Adrián Madera, domiciliado en San Francisco Solano, de 34 años, que iba en el camión de Criabe. Nos vamos a más música aquí en la 106.